Como os hemos comentado anteriormente desde el comienzo del programa, en el próximo sábado... 1 de marzo, a las 11 de la mañana, se pone en marcha esa bellísima iniciativa, la creación del bosque Juan Antonio Cebrián. Una iniciativa preciosa y hermosa que hemos ido comentando en las últimas semanas y sobre la que hoy damos más datos con algunos de sus protagonistas, con los responsables de esta iniciativa. A quienes saludamos desde ya mismo, ahora mismo vamos a estar hablando con ellos, también con Silvia Casasola, por supuesto. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a presentar... A Miguel Ángel Valladares, que es el director de comunicación de ADENA, quien ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y a Charo, del foro Rosa Vientos, del foro de los amigos del programa La Rosa de los Vientos, conocida como Wendall en este foro. Charo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Para empezar... Para que nuestros oyentes eh, lo conozcan, saber eh, cómo nace esa iniciativa, porque, claro esa iniciativa nace dentro del entorno del Foro Rosavientos y enseguida Adena y enseguida Miguel Ángel Valladares os ponéis todos de acuerdo para iniciar este, este proyecto y esta iniciativa tan bonita. Eh, pues sí, a ver, la idea, pues, eh, surgió el día 21 de haber una muchacha eh, decidió de mandar un ramo a un docero. Y bueno, y nos empezamos a apuntar tanta gente que al final pues pensamos que podíamos hacer algo más. Y nada, pues apareció la idea de, de plantar un árbol, de apadrinar un árbol. Y teníamos tantos que al final un bosque, y, y ha sido el bosque febrián y nos empezamos a mover. Contactamos con Adena, y dentro de Adena con Miguel Ángel, y bueno, pues pasito a pasito al final llegamos al día 1 de marzo que plantamos ese bosque. El 1 de marzo a las 11 de la mañana Miguel Ángel Valladares, el lugar se encuentra en Riva de Saelices en Guadalajara, ¿verdad? Exactamente, es un lugar simbólico emblemático, con alto valor de conservación, debido a la enorme biodiversidad que alberga, y sobre todo también muy emblemático, porque no olvidemos que vamos a estar creando ese bosque para Juan Antonio muy muy cerquita, de donde por desgracia se inició ese terrible incendio hace dos años, y que ocasionó tantas víctimas, y arrasó casi 13.000 hectáreas de ese parque natural, ¿no? Eh, vamos a estar desde muy por la mañana temprano y a partir de las más o menos 11 empezaremos a, acabar, empezaremos a acabar y a plantar esos árboles que como decía Charo, uno a uno y dos a dos al final pues bueno unas cuantas hectáreas en, en honor a, bueno, a nuestro amigo Juan Antonio. Bueno, yo quería comentar que primero el acierto creo que fue Charo quien se puso un poco coordinando todo este proyecto de ponerse en contacto con ADENA. Y hablar con Miguel Ángel Valladares, y es que Miguel Ángel Valladares, pues es un amigo de primero de turno de noche, participó en diferentes momentos cuando hacíamos con Juan Antonio Azul y Verde y el turno de noche mítico, y luego en La Rosa de los Vientos, él ya participó como col colaborador en septiembre de 1997, y bueno, de alguna manera siempre en diferentes momentos, pues eh, ha estado siempre formando parte ...de este mundo de la naturaleza... ...que hemos intentado divulgar y comentar... ...y yo pues tanto con Charo como Miguel Ángel... ...me he puesto en contacto más adelante... ...cuando he visto que este proyecto pues... ...seguía un poquito pues paso a paso... ...que iba tomando forma... ...y que era un, una realidad... Y, ...y estoy verdaderamente orgullosa... ...primero de los oyentes que tenemos... ...y luego de que Miguel Ángel nos haya dado tantísimo apoyo... La verdad, Miguel Ángel, es eh, durante tanto tiempo os lo comentaba ahora mismo Silvia, ADENA fue importantísima para Juan Antonio Cebrián y Juan Antonio Cebrián importantísima para ADENA, porque la comunicación en torno a estos temas relacionados con lo medioambiental y con los problemas de este planeta azul y verde que él eh, tanto defendía, bueno, este es uno de los eh, premios eh, a toda esa trayectoria de tantísimos años en divulgando esta información, mucho antes de que formara parte de las eh, noticias de los grandes medios Y a Juan Antonio lo hacía Y se hacía eco de vuestras noticias y de vuestras informaciones Por supuesto, además un convencido y un comprometido De verdad, y de forma sincera y del alma Le salía y ya le dimos nosotros un premio, efectivamente Como sí. mejor divulgador y comunicador Un premio que le dio a Adena en temas ambientales Porque se lo ha querido desde el principio Yo he tenido la grandísima suerte, como decía Silvia De estar ahí muchos años Y de que el matrimonio de Sebría en Adena haya sido perfecto No solo en lo institucional, evidentemente Porque nos beneficiaba ambos, sino también En lo personal, yo cuando he ido por los estudiantes Estudios de Onda Cero y he visto a la gente que estaba detrás y delante de los micrófonos. Me, me, he emocionado, me ha emocionado, me, me ha encantado trabajar y colaborar ahí todos esos años, porque como decía Silvia, pues sí que he estado, ¿no? Y me considero pues también incluso un poco de la familia, porque todos esos años, bueno, pues tenía mi labor dentro de ese hueco excepcional, maravilloso que era eh, azul y verde ¿no? y que bueno con tanta pasión pues luchó Juan Antonio, por eso contactó conmigo pues, para ver si podía eh, llevar un poquito con él este tema y desde siempre ha sido un enamorado de la naturaleza y bueno nada mejor entonces que encontrar un rincón castellano manchego para intentar sí. pues, crear eso, un bosque eh, a su nombre. Ese bosque, como decimos, eh, comienza a crecer, va a comenzar a plantarse el próximo sábado, día 1 de marzo, para todos aquellos que deseen participar de esta bella iniciativa, porque todos los oyentes están invitados, ¿qué es eh, lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que eh, se puede hacer a partir de ese día 1 y a partir de las 11 de la mañana, que es eh, cuando se produce la concentración para iniciar esta plantación? Bueno, realmente hemos quedado un poquito antes porque es mejor eh, salir desde el mismo pueblo de arriba de Salices en un frontón que hay justamente antes de llegar al pueblo. Allí la concentración será más o menos hacia las 10 para uh -huh. entre 9 y 10 estará ahí toda la gente llegando antes de subir por una pista forestal más o menos unos 2 kilómetros que lleva esa zona excepcional del Sabinar de la Cueva de los Casares que es donde se inició el incendio y donde vamos a trabajar o sea que entre 9 y 10 en la zona del frontón toda la gente eh, que está moviendo Charo porque hay que decir que la iniciativa fue de ellos, sí, sí. que empezaron ellos a plantar un, un primer árbol una primera idea de hacer algo por eh, ese gran, esa gran persona eh, eh, compañero y bueno, que todo el mundo admira, y evidentemente a partir de ahí fue creciendo, contactaron porque sabían que yo conocía a Juan Antonio y entonces, más allá de Miguel Ángel, se implicó Adena, y impliqué a Adena realmente, por también el vínculo personal que tenía, y porque la idea es bellísima y es una, un proyecto, no olvidemos, de restauración de una zona arrasada por un incendio, y que va a tener mucho ...mucho valor, más allá de lo emocional y de lo simbólico... ...también valor de conservación, ¿no?... ...y por eso todos vamos a estar en el frontón... ...para subir eh, hacia arriba por la pista... ...y un compañero mío pues va a coordinar... ...todo el tema técnico de la repoblación... ...y va a explicar un poco lo que vamos a hacer... ...y a partir de ahí mmm, agacharnos y hacer turnos... ...porque claro, es una ladera, ...vamos a estar trabajando una ladera difícil... ...bastante pendiente... Mmm, ...que por eso lo arrasó además el fuego... ...porque fue una chimenea... ...el efecto chimenea arrasó con todas esas hectáreas... ...y es una ladera donde vamos a ir... ...pues en grupos de 25, 30 más o menos... ...para que todo el mundo que vaya efectivamente... ...arriba de esa helices, el día 1 de marzo... ...pueda poner al menos un árbol... ...en homenaje a Juan Antonio. ¿Y no hay limitación de, de plazas ni nada? ¿Se puede acercar que todos los oyentes... ...o lectores o todos los amigos... ...que les gusten la naturaleza... ...se pueden acercar sin ningún problema? Pues, es un parque natural... ...pero la, la entrada no está restringida... ...y en la zona del merendero... ...donde estaba la fatídica barbacoa ...donde empezó todo... ...ahí hay una zona pues, donde precisamente se está para... ...bueno, como de ocio, esparcimiento... ...y es suficientemente eh, grande como para que la gente se concentre allí... ...y ya por turnos, eh, pues sí que se vaya a la zona de plantación... ...que está apenas a 50 metros de, de esta zona de, de ocio, ¿no? Con lo cual, sí se puede acercar cualquiera... ...porque no hay restricción de, de, de personas... ...lo único que coordinaremos muy bien, eso, las, las fases de la plantación. Yo le quería comentar a Charo... Que, bueno, un poco las primeras noticias que yo recibí del, del bosque, pues fue también a través de otro forero muy activo, que es Runford que es, eh, creo, quien ha puesto en marcha este blog de información, que es las tres punto es para todos los amigos que se quieran acercar y ver un poco el horario y cómo pueden dirigirse e ir. Y él me comentó que están haciendo el bosque también, bueno, en su momento me dio tres dosieres magníficos de tu comentarios y apuntes que habían dado, pues, todos los oyentes, cosas preciosas, y claro, y decía, y nosotros, pues, estamos participando, estamos dando dinero para estos árboles, yo decía, pero yo es que no, no quiero que, que participéis con dinero, no quiero que pongáis dinero para hacer nada... Con, Todo lo que sea vale de corazón, de iniciativa, me parece genial, pero no me parece bien que estéis con ellos y decían, bueno, nosotros con nuestro dinero hacemos lo que queremos. Y luego, eh, a mí me gustaría que tú comentaras, Charo, eh, luego cómo esto ha ido cambiando y, y cómo se ha puesto en marcha de otra manera. Bueno, pues sí, a ver, empezamos, nosotros empezamos aportando realmente para el ramo. Eh, lo único que, bueno, pues al, al juntarnos con tanto, pues quisimos ir a más y porque pues, eso teníamos posibilidades de poder hacer algo más y entonces eh, hemos ido contactando y, bueno, hablando con Adena, en un principio, pues a mí Adena en ningún momento me ha hablado de dinero, eh, solamente nos comentó de que lo que necesitarían serían voluntarios para plantar esos árboles, cosa que nos encantó, porque yo creo que el participar es ser nosotros mismos ...los que plantáramos y los que formáramos el bosque... Eh, ...pues le daba más valor a, a nuestra idea... ...y bueno y para nosotros ha sido una sorpresa... ...de que al final Adina ha dicho que, que nada... ...o sea de dinero nada... Eh, ...con lo cual eh, al final nos encontramos con dinero... ...pero pensamos seguir hace, haciendo proyectos... ...tenemos en mente muchas cosas... ...porque nosotros queremos seguir haciendo cosas... ...o sea que eh, esto no se va a quedar aquí... ...vamos a más... Sois, sois unos activistas totales Totales, eh. totales, totales, por Cebrián, sí. Totales y vamos a seguir haciendo Y, y bueno, pues hasta donde podamos Hasta yo, donde podamos seguiremos Yo te puedo decir que cuando Pues eh, así un poco, pues nos dicen Bueno, ¿y qué estáis haciendo y tal? Y digo, pues mira, así lo más inmediato De recuerdo, digo Te puedo decir que es algo que ha partido de los oyentes Que Adenas está implicada Y que es el bosque de Cebrián Y claro, la gente se queda alucinada El bosque de Cebrián, ¡Qué idea estupenda, qué preciosa! Y digo, pues sí, digo, pues lo mejor que puedes hacer es participar y así lo verás de cerca. Pues sí, la verdad es que eh, pues allí podemos participar todos. Eh, empezó la idea en el foro. Eh, en cuanto uno de los foreros comentó eh, de plantar un árbol, de apadrinar un árbol, bueno, yo creo que a todos nos, nos encantó la idea y ahí nos volcamos. Y bueno, pero esto es extensible a toda la familia rosaventera. O sea, eh, empezó allí, pero nosotros eh, somos todos. O sea, somos los rosaventeros, somos todos. Y allí, pues esperamos que vaya mucha gente y cuantos más, más plantaremos, que es lo que queremos. Eh, que sea grande, que sea grande, pues como Cebrián. En un gran Ángel, bosque. <risas> Miguel Ángel, para todos aquellos precisamente rosaventeros que nos están escuchando, esos cientos de miles de personas, que habrá eh, muchos que ya estén eh, tomando nota, que estén eh, pensando en cómo desplazarse hasta el lugar ese eh, próximo sábado y que quieran tener también unas recomendaciones sobre eh, le, la indumentaria a llevar, sobre cómo ir cómodo, sobre eh, la parte técnica de, de lo necesario. ¿Qué les podemos decir de cómo acceder hasta arriba de esa hélices eh, desde Madrid, eh, por ejemplo? Y que si tienen que llevar algún tipo de instrumental o qué tipo de, de ropa para ir cómodo en esta plantación. Bueno, es muy facilito. Ir es muy fácil porque desde el centro de España, desde Madrid... ...se va por la Nacional 2 en dirección a Zaragoza... ...y después de Guadalajara y a la altura de Alcole de Alpinar... ...es una carretera que ya lleva al pueblo... En ...no obstante en el propio foro... ...se va a dar una agenda... ...con las instrucciones para cómo ir... ...por dónde ir mejor... ...y sobre todo efectivamente para llevar calzado muy cómodo... ...para ir muy cómodo para estar todo el día ahí... ...más que porque eh, van a trabajar mucho... ...que también y con mucho gusto... ...es porque es una zona eso de una pendiente... ...pues hay barro evidentemente... ...es, un, es una zona que, que se está recuperando... ...y se está restaurando... ...y hay que ir con zapatos... Muy cómodo, bueno, el que haya hecho trekking o montaña o haya paseado, que vaya auténticamente para pasar un día de campo, para trabajar un poquito, pero con un calzado eh, muy cómodo. Si sí aconsejamos que se agrupen en coches, es decir, que cuantos menos coches eh, vayan mejor, de manera que si hay un grupo de amigos que va, pues que queden, e incluso creo que Charo había intentado incluso organizar, pues que la gente si venía en coche desde un sitio vaya haciendo como paradas para recoger a otros foreros, y eso me parece muy bien, simplemente para ahorrar, evidentemente eh, combustible y, y emisiones y el impacto que supone ¿no? que haya muchos coches en la zona de la esplanada bueno el comedero donde vamos a estar pero ya digo todos los que sean foreros verán en la propia agenda desglosado cómo llegar y todo este tipo de, de instrucciones pues para bueno que todo el mundo también eh, sepa exactamente lo que se va a hacer y también como lo decías va a ser el merendero y llevar alimento suficiente porque se van a desgastar energías eso es lo que decimos. cuando echemos el cielo de ADENA y el dinero sí. ADENA mmm, va a poner todo va a poner las herramientas ...va a poner la ilusión de trabajar en, en el proyecto... ...va a poner las plantas, ha hecho el asesoramiento... Y la fuerza y el alma va a ser la gente que va a estar ahí, eh, bueno, conjunta, ¿no? Eh, y, que, y que ha sido gracias al foro, ¿no? A mí una de las cosas que más me gustó precisamente trabajar de noche, en turno de noche y colaborar en La Rosa, era la increíble fidelidad del oyente, ¿no? Los oyentes eh, son admiradores del programa, del perfil del programa, de la figura de Juan Antonio y de todo el equipo. Y realmente esa adicción es que, bueno, pues te haces, bueno, de la Rosa del Oriento estás adicto, ¿no? Y por eso yo entiendo a Charo que es una primera iniciativa que se ha hecho más grande de lo que... En principio se pensaba, quizá, y por eso mejor, pero no, no van a dejar, por supuesto, de, de seguir haciendo cosas, ¿no?, porque bien que se lo merecía. Y es una iniciativa a la que insistimos, invitamos desde aquí a todos eh, los oyentes, eh, porque, bueno, es un eh, premio extraordinario, en verdad, eh, Silvia, para todos eh, ellos. Y esa placa que también eh, se espera que se pueda colocar para eh, reconocer como, como tal ese bosque Juan Antonio Cebrián. Bueno, una placa que yo creo que también tienen una frase preciosa. Yo no sé si ellos quieren comentarla o quieren dejarla como sorpresa para cuando la gente se acerca allí que nos diga Charo, a ver. Charo, venga. Bueno, pues a ver, eh, la placa eh, es preciosa y bueno, pues la frase que hemos puesto es... Eh, Bosque de Juan Antonio Cebrián Y tu voz en nuestro corazón Y nuestro corazón en estos árboles uh -huh. eh, Bueno, esa placa al final no se va a poder Poner lo que es allí No en la zona eh, Pero bueno, seguro que le encontramos mm, Un sitio eh, Más adecuado si cabe O sea, que no va a ser ningún problema Porque la placa tiene Tiene su sitio, tiene su Muy lugar bien. Bueno Miguel Ángel creo y también los oyentes han intentado a través de diferentes peticiones o, o intentar por lo menos pues a ver si se podría poner pero creo que es una zona mmm, bastante estratégica y que tiene diferentes placas en recuerdo a, a esa cantidad de, de gente que murió intentando salvar esos árboles y ese bosque y bueno pues eh, yo creo que además Juan Antonio muchas veces lo decía Cuando las cosas es que no, pues tampoco hay que ponerse demasiado cabezón. Entonces es porque a lo mejor esa Por placa supuesto. tiene que ir en otro lugar. Y sobre todo, Silvia, sobre todo porque ese bosque va a ser desde el día 1 de marzo el bosque de Cebrián, y eso va a ser lo va a ser en nuestros corazones, y para eso nos vamos a reunir allí, y este uno la placa que nos hemos peleado, lo único que no dependía de la adena era justamente eh, la concesión, es el, sí, el permiso para colocar la placa, hemos removido Roma con hemos hablado un montón de veces con un montón de gente, eh, y efectivamente una de las causas que argumentaban, bueno es un parque natural, por supuesto, es un espacio protegido, con una actividad limitada en algunas cosas, y sobre todo sí que es verdad que hay muchas placas en honor a los que murieron intentando defender aquel bosque, no, y bueno ese bosque que al menos una parcelita y un trocito, pues uh -huh. vamos a dedicarle a él vamos a verle nacer, es que lo bueno es que dentro de muchos años, cuando vayan los nuestros hijos, eh, y cuando bueno, se pueda visitar la zona porque empiecen a crecer esas sabinas, los majuelos los rosales, los arbustos que vamos a poner que acompañan a este monte mediterráneo tan tan increíble pues va a ser un bosque de verdad, y va a ser a, a, de momento el, el inicio no, el, el principio de esos arbolillos de esos seres que van a echar la raíz ...y cada uno de esos árboles va a ser efectivamente... ...el alma de uno de los oyentes... Que durante tanto tiempo ha disfrutado de Juan Antonio uh -huh. Hermosísimo, la verdad es que es una, una iniciativa preciosa vamos a volver a recordar esa página web eh, todos eh, aquellos eh, datos eh, que se quieran y también para entrar en contacto con los eh, responsables de esta iniciativa, para quienes eh, quieran eh, conocer algo más o quieran eh, añadirse y, y acercarse eh, junto a todos los rosaventeros que van a comenzar a plantar este, este bosque a partir en, del próximo día 1 esa página web es Bosque cebrian.es www.bosquecebrian.es www y, ahí, y ahí se puede encontrar toda la información al, al respecto y contaremos muchas eh, cosas las contaremos también mañana en la rosa de los vientos y por supuesto el eh, fin de semana bueno, evidentemente lo que daremos es esa exclusiva, como tantas exclusivas le encantaba dar a Juan Antonio que es el nacimiento de ese bosque que se va a producir el próximo día uno, el nacimiento del bosque Juan Antonio Cebrián. Miguel Ángel eh, Valladares, eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos, muchísimas gracias por esa iniciativa y también echaro, eh, por supuesto, gracias a ti en representación de todos los oyentes, de todos los que estáis en el foro y en definitiva de esa fantástica familia que sois eh, los rosaventeros y que tanto tanto nos habéis ayudado a todo el equipo y a Silvia especialmente durante mm. todos estos últimos eh, meses y semanas uh -huh. gracias a vosotros muchas gracias a vosotros bueno no, nos vemos el 1 de marzo allí todos eso es eh, hasta el sábado hasta el sábado hasta muchas el gracias sábado.